Es hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que no supino se expresar, del trapecio que ante la nada oscilando. Todas las mañanas, eh, todas las mañanas se eh, me toca ver. Ese rostro con el que vamos a hablar Vamos a hablar con esa persona Un rostro que siempre es el mismo Pero una cabeza que es fantástica El Encuentros cercanos Es hora de hablar Es Péspeca, hace de la vida mejor, irónico, de inteligencia brutal, de un sentido de la justicia tan elevado que no encaja con la indecencia que nos toca vivir. Él es Alberto de Frutos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Me has emocionado con esta presentación. Solo de decir, precisar que mi rostro sí cambia por las mañanas porque ¿Ah, sí? voy claro, envejeciendo. Claro, sí. <risa> por lo pero pero no se nota, ¿no? <risa> Muchas gracias. Oye, 10 años eh, juntos eh, eh, no es... Eh, ...que digamos eh, todas las mañanas... Eh, ...como una metáfora ¿no? ...es que estamos hablando de algo real... Eh, ...todas las mañanas... ...bueno de lunes a viernes... ...de lunes a viernes... ...somos eh, una pareja duradera tú y yo... Sí, ...sí, ...llegamos compartiendo... ...Plato Revistil... ...en la revista Historia de España y el Mundo... Eh, ...mucho tiempo y, y lo que nos queda... Nos quedan muchas eh, neuronas porque más eh, juntos, eh, aunque lo hemos escuchado hoy Las neuronas eh, no todas eh, se mueren, el cerebro se regenera Hay neuronas eh, nuevas, eh, pero eh, gastar neuronas y gastarlo en algo que es eh, productivo para el intelecto es bueno, ¿no? Sin duda, y desde luego eh, yo creo que la tarea que hacemos en la revista Y desde luego también en este programa, difundir la historia, difundir la cultura y difundir el conocimiento siempre es positivo Tú eres eh, muy eh, modesto, pero... Eh, Yo lo tengo que decir, y te lo he preguntado dos mil veces. ¿Cuántos premios literarios has ganado? Rondará el centenar. Sí, ya, y ya y los quedó, dos centenares también. Estamos hablando con una persona que ha ganado casi 200 premios literarios. Eh, grandes, pequeños, medianos. Es un auténtico... La literatura es la vida. Y la literatura... Está en todo, pero los grandes escritores son los grandes filósofos, los grandes pensadores y su huella siempre quedará en el tiempo. Lo que dejaron escrito es importante para todas las generaciones. Sí, desde luego. Yo creo que no hay eh, forma más bonita de acceder, por ejemplo, a la historia de España del siglo XVII que leyendo el Quijote de Cervantes, ¿no? Y hoy en día, en el, en el siglo XXI, hay cantidad de, de escritores eh, que están dando lo mejor de sí mismos y que están haciéndonos reflexionar sobre las taras y también sobre lo, los milagros ¿no? de nuestra época. Yo creo que le debemos mucho a la literatura y, bueno, mi vida, de algún modo, pues intenta rendirle ese modesto homenaje. Y nosotros... Eh... Aquello que vayan a escuchar eh, nuestros oyentes, eh, que lo tomen en consideración, porque estamos hablando de unas personas que más saben sobre el mundo de las letras. ¿Qué autor, qué novelista, qué pensador es todo junto? Eh, ¿Recomiendas a nuestra gente y a nuestros oyentes eh, que ahora mismo eh, lo descubran? Hay muchísima gente por descubrir, pero alguien que tú hayas eh, descubierto recientemente o que te guste o que te fascine. Bueno, voy a, voy a recomendar, siempre recomiendo lo que aquello que estoy leyendo, así que voy a recomendar eh, a un escritor argentino que se llama Eduardo Berti, y eh, que ha publicado varios libros, eh, que reflexiona sobre todo en torno a la memoria, que yo creo que es uno de esos eh, valores que, que tenemos que cuidar. ¿no? Eh, quizá porque me gusta la historia y es una memoria muy personal, es una reconstrucción de una época de los años 60-70 en su país, y que, en fin, yo creo que es eh, extrapolable a lo que fue también la historia de España en, en esta época y en este caso es un libro que se llama Faster y que recorre la historia de los eh, corredores ¿no? de Fórmula 1 de, de aquella época gloriosa Recomendación hecha por Alberto de Frutose que acaba de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo en la editorial de Cidonia El título del libro es La segunda república española, 50 lugares, La segunda república española ¿Cómo te metes en estos fregados? La verdad es que fue una, una obra de encargo y esto es lo que yo creo que lo hace la hace valiosa. Yo creo que grandes obras de la literatura han surgido precisamente por encargo. Se han escrito muchísimos libros sobre la Segunda República, no sé cuántos miles ya, y lo atractivo de, de esta obra eh, es el formato. Yo creo que es un recorrido a través de los monumentos, de los pueblos, de las ciudades que fueron significativos en aquellos cinco años, porque el libro se detiene eh, exclusivamente en la Segunda República en tiempos de paz, entre 1931 y 1936, y lo hace además eh, con, una, eh, con una forma muy visual, muy atractiva, que entraba bien por los ojos, con capítulos bastante dinámicos, o esa era la intención, y, y bueno, intentando aportar un poco de orden a ese, a ese caos político, eh, a veces fantástico y a veces terrible, que fue la República. La Segunda República Española... Evidentemente, eh, la república es de izquierdas, ¿no? La república es un concepto de izquierdas, pero en, entre 1931 y 1936 eh, hubo tres fases. La primera fue de izquierdas, fue eh, en fin, la figura representativa de Azaña. La segunda, lo que se llama el bienio, eh, digamos, eh, Bienio Negro, según la izquierda, que fue eh, un régimen de derechas eh, el gobierno de los, de los eh, cedistas y los radicales Y finalmente, a partir de febrero de 1936, el gobierno del Frente Popular Que ya es eh, claramente de izquierdas y que desemboca eh, trágicamente en la, en la guerra civil Es que te lo preguntaba, porque mucha gente que piensa en la república, izquierdas No, no, la república es una forma de gobierno, es una estructura de poder, igual que ahora tenemos en monarquía parlamentaria, no es de derechas ni de izquierdas, es monarquía parlamentaria, la república también es una forma de gobierno, no tiene nada que ver eh, con ningún concepto ideológico, la república no es de izquierdas ni de derechas, de hecho en España... Hubo izquierdas y hubo derechas en la segunda república, ¿no? Sí, se alternaron en el poder y hoy en día en el mundo hay muchas repúblicas y hay gobiernos de izquierdas y gobiernos de, de derechas, ¿no? En concreto... Bueno, hay muchas repúblicas, no hay casi todos son republicas. casi todas son republicanas hay muy pocas monarquías de hecho y bueno la, la, la república española sí tuvo un marcado cariz de izquierdas porque se empezó siendo un, un gobierno de, de izquierdas ¿no? que fue el que planteó las mayores eh, reformas en los terrenos eh, social eh, educativo también militar y que luego fue efectivamente eh, corregida o reformada por el bienio que gobernó entre el 33 y el eh, final del 73 y Y 1936. En algunas ocasiones hemos hablado, al hacer una revista de historia, nos eh, tenemos eh, que meter y bucear y conocer cosas de tiempos eh, pasados. En muchas ocasiones eh, nos encontramos eh, por delante historias y personajes. Fantásticos, auténticos sabios, gente que sabía de todo, que no tenía internet para nada, eh, que para conocer un libro tenía que eh, cruzar eh, media ciudad eh, para, para hacerlo, que era importantísimo y que eran auténticos eh, sabios, auténticos eh, leonardos y es gente, sobre todo en España se produjo eso en el siglo XIX especialmente mediados del siglo XIX casualmente en la primera república y también en la segunda república gente eh, completa, gente sabia eh, gente que qué importante sería que esas mentes privilegiadas estuvieran hoy Sí, además eh, la Segunda República fue un, eh, una forma de gobierno, digamos, eh, eh, vertical en el sentido de que al pueblo le llegó por, un, por, por una élite intelectual que la había defendido en los periódicos, que la había defendido en eh, todos los foros que se le prestaban a su alcance. La Segunda República está muy ligada, por ejemplo, a la figura de Ortega y Gasset, a la figura de Manuel Azaña, que eran eh, gigantes intelectuales de, de su tiempo. Algunos de ellos, como Ortega, se desencantaron luego con la deriva de la República... Y fue un movimiento de una hondura un intelectual eh, eh, enorme. ¿no? Eh, lástima que no todos los políticos estuvieran por la labor y, desde luego, la sociedad eh, no estuviera tampoco a, a la altura de aquel consenso que se buscaba ¿no? de convertir a España en una. Como decía la Constitución de la República de Trabajadores y en un país eh, plenamente integrado en, la, en el conglomerado europeo y eh, con un futuro y un porvenir que bueno, en 1936 quedó abolido para siempre. Hubieran existido estadísticas entonces, se publicarán en la prensa, pero los datos se conocen. España estaba a la cabeza del mundo en prácticamente todo. Eh, en derechos sociales, eh, no digamos, eh, todavía no hemos alcanzado eso. La Segunda República Española favoreció a la industria, favoreció a la economía, favoreció a la libertad. Bueno, el voto eh, no solamente estaba extendido a todo el mundo, como estuvo después en la transición, sino que no existió discusión alguna. ...sobre que votaban hombres y mujeres. no Ese, ese planteamiento no existía. Eh, tardó mucho tiempo en recuperarse. Eh, ese ese punto en lo que eh, de avance en la mujer parece que se volvió atrás después. Sí, en 1933 en España, en noviembre, en las elecciones de noviembre, vota por primera vez eh, la mujer, que ya se había ido incorporando a través de una serie de debates eh, muy fuertes no en el Parlamento de la Vida Política... Y eh, como bien dices, ¿no? el tema de los derechos sociales, de la educación, que ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera había empezado a, a acabar un poquito con el analfabetismo de la época, pero es entonces en la República cuando se empiezan a abrir escuelas eh, o en fin eh, grupos escolares, como se llamaba entonces, en temas de, de ciencia había, una, una, había una, un éxito enorme por parte de nuestros eh, científicos a través anterior de, de, de instituciones anteriores como la Junta de Ampliación de Estudios, El tema de las misiones pedagógicas que pone en marcha también este el primer gobierno republicano para llevar la cultura a través eh, de la figura del gran eh, cosío, para llevar la cultura a multitud de pueblos, ¿no? a esa España rural, esa España vaciada ¿no? que se manifestaba el otro día en, en Madrid y yo creo que fueron unos eh, logros y unas conquistas sociales eh, impresionantes, eh, sobre todo en el, en el primer bienio que bueno, luego fueron paralizadas eh, hasta 1936 y que luego la guerra civil, eh, desgraciadamente, eh, y el eh, en fin el régimen franquista destruyó hasta bien entrada la transición. En este libro, en la Segunda República Española, en 50 lugares, eh, insistimos, está publicado en Cidonia, hay una estampa de una serie de fotografías en eh, cada lugar, eh, sitios, eh, lugares... Eh... Entornos que nos resultan reconocibles a todos y que tienen mucho que ver con la República. Entre las fotografías y entre los hechos que me han llamado mucho la atención está una fotografía, una imagen de Barajas. El aeropuerto de Barajas, eh, esa cosa tan inmensa, kilómetros y kilómetros y kilómetros, que parece que no se acaba. Y tú publicas una fotografía, una fotografía del comienzo de Barajas cuando era. Un edificio ahí en mitad de la nada, eh, pequeñito, pequeñito, blanco, eh, Barajas empezó siendo nada, y ahora lo es eh, todo, ahora es más grande que el resto de Madrid, es que ocupa eh, con las pistas más que Madrid, y entonces era un cachito de nada en una bota de polvo. Sí, luego es una de las fotografías más impactantes de, del libro y más eh, maravillosas. El aeropuerto de Barajas se inaugura apenas dos semanas después de estrenada La República, en el mismo mes de abril de 1931, a finales de ese mes, se produce la inauguración. Esto no quiere decir que fuera un proyecto de La República, evidentemente se venía forjando desde tiempo atrás, pero fue entonces cuando, cuando se inauguró y fue una fiesta por todo lo alto. El público de Madrid eh, acudió entusiasmado y ¿quién iba, ¿a quién les iba a decir ¿no? a aquellos eh, madrileños entusiastas que algún día Barajas sería sería lo que hoy es ahora, ¿no? Veo tantas cosas, ¿no? Tantas fotografías en blanco y negro que hoy la, las ponemos a color. Algunas han cambiado y otras eh, no tanto. Llama la atención muchísimo esa fotografía de barajas ¿eh? porque eh, normalmente se, se hace en algunos ¿eh? periódicos, en algunos sitios. Ayer, hoy, ayer, hoy, eh, para ver las diferencias, es que lo que se verían barajas es que es como comparar un portal con todo Madrid. Eh, un edificio con todo Madrid es que era una diferencia monstruosa lo que había ¿no? Sí, hoy la vemos y no sé, que nos puede parecer una especie de corral en medio sí, de la sí, nada sí. Un, un hangar vacío y de hecho bueno, el, el desarrollo de la República de la Aeronáutica fue bastante notable pero el aeropuerto de Barajas no acabó de despegar entre comillas hasta unos años después ¿no? se había inaugurado en el 31 pero prácticamente estuvo paralizado unos años Y fue, eh, también desgraciadamente, la guerra civil la que en España desarrolla para mal esa industria aeronáutica, ¿no?, con los bombardeos de la, de la aviación. Una de las cosas que también abrió sus puertas durante la Segunda República, quizás no es algo tan positivo, es algo que nos hace pensar... ...en esa otra cara del ser humano... ...de la sociedad humana... ...que es el campo de trabajo de Alcalá de Henares... ...que también lo mencionas en el libro. Sí, hubo una serie de proyectos... ...el de Alcalá de Henares fue el más conocido... ...y eh, un campo de trabajo eh, inaugurado... Por, ...durante la República... Y eh, que tenía como finalidad pues encerrar a estos eh, a estos personajes eh, marginales, e eh, indeseables, a veces ladrones de Boca monta, que pagaban ahí su, sus culpas eh, haciendo en fin, tareas eh, no en esclavitud, pero sí en unas condiciones eh, muy duras. ¿no? Y esta es una de las historias que muchas veces eh, se desconoce. La ley de vagos y maleantes para la que se instituyeron estos campos fue una ley aprobada eh, durante la república, aunque luego el franquismo la perfeccionar entre comillas ampliar a sus prerrogativas y castigar eh, bajo esa ley a en fin a homosexuales y a otras personas. y eh, fíjate, esto es, que estás diciendo es que la ley de pagos y maleantes, eh, la apertura de el campo de trabajo del Caladinares, de eh, al Henares sigue dando en ese sentido, ¿eh? Hay, sí. hay un arzobispo que estaría muy contento con esto que has hecho. Sí, es verdad, ahí, ahí sí, se mantiene un poco la, la vieja España. El mundo miraba con asombro y admiración en 1992 a un lugar, a un estadio, un estadio que era un símbolo de una ciudad, un símbolo de algo moderno, un estadio que mezclaba... La arquitectura moderna con la arquitectura clásica, pero muy poca gente sabía en ese momento, en todo el mundo, que ese estadio, el Estadio Moinyut, existía desde los tiempos de la Segunda República y que ya hubo unas olimpiadas muy especiales que se celebraron en ese lugar y que tuvieron mucho que ver con la República. Sí, es uno de los eh, últimos capítulos, de hecho el último capítulo en orden cronológico del libro porque, en fin, se refiere a esas elecciones eh, republicanas, a esa, a esas, a esas olimpiadas republicanas, a esas olimpiadas obreras que se organizaron en respuesta a las olimpiadas de Berlín, a las olimpiadas nazis de 1936. Y bueno, fue una convocatoria muy bien llevada por parte de un montón de organizaciones en Cataluña, también en el resto de España, eh, sindicales, etcétera, que sin embargo pues coincidió justo el pistoletazo de salida de aquellas Olimpiadas con el inicio de la Guerra Civil, por lo tanto no se pudo desarrollar, pero sí hubo algunos eh, atletas que se habían concentrado en Barcelona para celebrar eh, estos Juegos, que se quedaron en 1936, en aquel verano de 1936, y combatieron al lado del fin, de, la, de la, del gobierno legítimo que había sido... Eh, que había sido destruido por el golpe de Estado de, de los generales. De todas formas, ¿cómo se puede entender y comprender que un momento eh, tan luminoso, con mentes eh, tan brillantes en los que se avanzó tanto, se estuviera germinando algo en el interior del país que finalmente desencadenó eh, un golpe de Estado en una dictadura de 40 años? ¿Cómo fue posible que algo tan bueno estuviera eh, albergando algo tan malo en su interior? Pues fue, en 1931, efectivamente hay una, hay una victoria clara en las ciudades de las eh, formaciones antimonárquicas, pero hay un pozo monárquico muy importante y recientemente también un libro del historiador Ángel Viñas ha denunciado los nexos de este en fin de este grupúsculo de monárquicos con regímenes fascistas como el de Italia, que auspiciaron en diferentes momentos, en diferentes oportunidades durante la República, este golpe. También hay un sentimiento de revancha por parte de los eh, militares que se habían visto ninguneados inguneados eh, por la reforma militar de hazaña del 31... ...y que alimentaron ese odio enconado... ...porque hubo ciertos eh, militares como Sanjurjo... ...que al principio, en fin, estaban. eran partidarios... ...de que se instaurara el, el, el, la, la República en España... ...y que una vez que la, la República, digamos... ...los gobiernos de izquierdas les, les dieron de lado... ...alimentaron ese odio y ese revanchismo, ¿no? Yo creo que en 1936... Eh, ...se forja una, en fin, un, eh, un conglomerado de enemigos de, de la república... Que acaba con ella, ¿no? Y yo creo que dentro de esto Franco quizá fuera el, el, el menos franquista de los de los personajes en el sentido de que el régimen nacional católico que se llamó franquismo, ¿no? Eh, que se impuso en España durante los 40 años de dictadura. Hey, Franco era terrible, pero por ejemplo, Mola en general, Mola, Mola sí. era tremendo, ¿no? Claro, Franco se queda ahí porque muere en eh, Sanjurjo y Mola, pero en realidad él era un actor secundario dentro de, de este golpe, él era, estaba... Eh, tuvo la inteligencia de no sumarse a la Sanjurjada, fue un personaje que actuó siempre movido por el revanchismo, ¿no? Y ese, ese revanchismo es el que finalmente decide que en 1936 se ejecute un golpe que ya se había estado larvando durante bastante tiempo antes, ¿no? Eh, en el libro... Eh, al igual que otros historiadores de hoy en día al igual que la historiografía más más seria eh, desmentimos que los asesinatos del teniente Casario de Calvo Sotelo fueran, el, eh, en fin, la causa inmediata del estallido de la, de la guerra civil del golpe de estado el 18 de julio porque ese golpe de estado se había estado fraguando durante prácticamente desde el inicio de la monarquía en diferentes oportunidades de la república Como redactor jefe de la revista Historia eh, manejáis eh, muchos eh, documentos hay eh, mucha información eh, lo que eh, se está Trabajando en estos momentos, ¿cuáles son los últimos documentos sobre el periodo del que hay más incógnita en la historia de España que es eh, reciente? Ha mencionado Ángel Viñas eh, para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió en nuestro país eh, para que pasara lo que pasó, una de las guerras más terribles, no de nuestra historia, sino de la historia de la humanidad. Sí, la guerra civil española fue terrible, casi un millón de muertos. ¿Qué dicen los últimos eh, documentos eh, sobre lo que estaba pasando en España y lo que pasó en España? Pues poco a poco eh, yo creo que hay investigaciones eh, muy significativas y muy interesantes. El problema de, al escribir un libro de, este, de esta naturaleza es que todavía quedan muchos fondos, eh, sobre todo en los archivos militares, por eh, desclasificar. Y una vez que se desclasifiquen, será mucho más eh, cómodo y accesible llegar a la verdad sobre las motivaciones de cada uno de estos eh, personajes. Y las implicaciones de gobiernos extranjeros, que yo creo que es una de las líneas de trabajo eh, más interesantes. Por ejemplo, mencionaba antes el libro de Viñas y la relación de, de la Italia fascista con los eh, conspiradores monárquicos en España... Bueno, pues esto sucede en Italia, pero no sucede, sin embargo, en, en Alemania, donde el apoyo de la Alemania nazi, eh, más concentrada en sus asuntos internos o en su área de influencia, no se, no se lleva a cabo hasta entrada a la guerra civil. Quiero decir que, por ejemplo, es muy interesante analizar si de algún modo, aunque todavía no se ha descubierto, hubo algún tipo de apoyo de la Alemania nazi a los conspiradores en el lapso del 31 al 36. Fíjate, has mencionado a Viñas, eh, este historiador, eh, que es uno de los más importantes eh, de nuestro país, fue el que presentó una serie de documentos eh, y descubrió una serie de informaciones eh, que hacían alusión a la influencia de algunas fuerzas eh, de otros eh, países. Eh, por ejemplo, en este caso concreto, en el que estoy pensando, del de gobierno británico. La influencia que tuvo en nuestro país y quería remover las cosas y se puso del lado de las eh, tropas franquistas, incluso encontró documentos ya mucho después de cómo Ware, el embajador británico en España, el embajador británico en Madrid hacía de las suyas y campaba a sus anchas, para mal de todos, pero para bien de él, ¿no? Sí, ya había entrado eh, la Segunda Guerra Mundial en escena, se había desatado ya el infierno de, de la guerra y entonces el objetivo prioritario de los eh, gobiernos aliados, de las potencias aliadas y muy en particular eh, de, de Inglaterra era que España no inclinara la balanza ...por su situación geoestratégica que era muy importante hacia, hacia el lado de los fascismos de Alemania y de Italia... ...entonces hubo una serie de, de sobornos perfectamente denunciados y contrastados por el libro de Viña, que homónimo, ya sobornos también y en fin en el que el espionaje jugó sus eh, mejores bazas para evitar precisamente esto ¿no? y esos eh, patriotas que se habían sublevado el 18 de julio de 1936 participaron perfectamente de, de este tipo de, de sobornos y dieron eh, entre comillas de lado a, a los antiguos eh, salvadores a las potencias que les habían ayudado a ellos durante la guerra civil La segunda república española en 50 lugares el libro, el nuevo libro, el nuevo trabajo de Alberto de Frut que ha estado esta noche con nosotros la segunda república española en 50 lugares hemos conocido un poquito tenemos que saber algo más de nuestra historia de nuestro pasado tan y tan reciente como este la segunda república y es importante saber ciertas cosas y quitarle todo hálito ideológico a cualquier cosa y cualquier asunto este libro lo hace y lo consigue gracias Alberto muchísimas gracias a vosotros